Buenos días, qué tal. Eh, bueno, les cuento que este proyecto se inició a principios de año sí con el bicentenario que nuestro país cumple 200 años de la Revolución de Mayo este, y como finalidad, como fin sí al proyecto y vamos a ir, si bien lo vamos a hacer todo el año, pero eh, íbamos a visitar eh, Casa eh, Rosada, el Cabildo, Caminito, eh, que es el lugar donde llegaban todos los inmigrantes. Este, como es, entonces, bueno, nosotros fuimos allá con mucha, mucha expectativa. Concurrieron los alumnos de tercer y cuarto año de la escuela junto con los docentes, sí, y con este, docentes especiales también. Así que estaban muy, pero muy contentos y con mucha expectativa. Eh, llegamos aproximadamente a Casa Rosada como a las 2 de la tarde, y bueno, cuando entramos, bueno, yo entré a hacer todos los papeles y las docentes estaban afuera. Eh, salió una persona a contarles que salía la presidenta de la Nación. Eh, los chicos se acercaron detrás de las rejas y la saludaban, y ella, este, en vez de subirse al auto y salir, que estaba como a 100 metros, ella viene caminando hacia los alumnos y hacia las docentes que estaban atrás de las rejas y les dijo, dejen pasar a los de verde, que éramos nosotros, <risa> a los de los uniformes verdes. Así que ellos eh, pasaron, fue la única escuela... y se sacó foto con los alumnos, eh, pidió el al fotógrafo de ella que por favor le sacara fotos, estaba muy contenta, los chicos la abrazaban, este, una alumna le dijo, sos la mejor presidenta, ella se reía, le preguntó el nombre, la verdad que disfrutamos de ese momento. Eh, bueno, también se acercó el ministro de Economía, porque ella llama al ministro de Economía, viene el ministro de Economía también a sacarse foto con nosotros, Así que fue un momento muy, pero muy agradable, muy Bien. agradable. Y ella nos dijo que queríamos, que quería ella que participáramos este, de un concurso de ciencias naturales que se va a hacer allá en Buenos Aires. Así que bueno, tuvimos una invitación también. Claro, o sea que fue un breve encuentro, pero breve, eh, digamos, pero muy fuerte, alegre, ¿no? Un, un fuerte encuentro, porque después cuando vamos a hacer la visita, la museóloga nos dice, nosotros hace tre yo hace 30 años que trabajo acá, 31 uno. y nunca tuve el privilegio de estar como ustedes estuvieron hoy con la Presidenta, jamás estuve en persona con ella, y están trabajando en la misma Casa de Gobierno. O sea, los empleados no los dejan salir cuando sale ella. Ella se acercó y nos llamó y dejó que nosotros solos pasáramos para sacarse fotos. Así que estábamos, dice, ustedes no saben el privilegio que hoy tuvieron ustedes, ustedes no se imaginan, es la primera y única escuela Que, que pasa esto. Y salía la gente y nos decían a ver cuál fue la escuela que que impactó a la presidenta porque nos llamaba salían desde de donde estaban trabajando para mirarnos a nosotros este porque no lo podían creer ni siquiera ellos y ustedes saben por qué le impactó a la presidenta le preguntaron no no no no no preguntamos pero sabemos nosotros creemos mucho en dios Y, y creemos que, que nuestro amor el amor hacia hacia las presidencia hacia la presidenta, hacia las autoridades y eso fue lo que impactó a ella y por eso ella vino. Bueno, eh, Patricia, así que ha sido un corolario de, del proyecto que aunque sigue hasta fin de año, esta era una parte importante, ha sido realmente muy positiva. Muy, pero muy positiva porque después hicimos la gui con la guía recorrimos toda la casa rosada, nos explicó todo la parte histórica, pero a pesar de eso, de esto, ella también sintió algo que como algo que era especial, sí, si bien fue especial para nosotros porque fue la visita nuestra, pero ella también sintió eso especial, se sacó su pin del bicentenario y se lo regaló a un alumno y le dijo este esta visita es muy especial, dice yo no sé por qué Este, pero bueno, les quiero regalar algo a este alumno que tenemos nosotros eh, Y es para todos y es el pin del Bicentenario Y lloraba la señora, lloraba Así que bueno, fue muy pero muy emotivo Nosotros sentimos que fue una experiencia única Y para los chicos también, estaban muy felices Se portaron re bien este, La verdad que fue un, un viaje hermoso, hermoso, hermoso eh, ¿Chicos de qué edades estamos hablando? Estamos hablando de alumnos de 8 y 9 años